Pacito, tocate un tema. ¿Otro más? Dale, alguno que tengas por ahí. Tócate algo, Pacito. Verano del 98. Dale, vamos con Vamos a recordar un poco la infancia. ¿Arrancamos? ¿Están todos preparados? Ya, ya, ya. La la la la... La la la la... ¡Buenas! ¡Oh, Y bueno, yo llego siempre a fiestas cuando... No cante ni dos renglones. Yo acabo de llegar, yo llegué, mi fiesta y entré. Qué raro, loco. Me acerqué en realidad, no entré. ¿Vas a cantar con nosotros? ¿Y qué estaban cantando? Verano del 92. Vamos, mentes. Vamos entonces, arrancamos de nuevo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Nada nos puede pasar las bicis y, y los bar. Sí, do. La negra. Ah, no Hola, ¿cómo estás? ¿La filita, o sea? Sí, la tengo en el zapato. Sí, en sí, ¿no? en el zapato. <risas> Qué bueno. Sí, Yo, nunca se me viene al meter una el... <risas> piedra en el zapato. <risas> A mí no, tampoco ¿sí? <ríe> zapato, <risa> <amigús Amanda> no, que... Bueno, loco, ahora con traste vos tres renglones de canción. Un una más, una más. Bueno, ahora me viene, ¿no? Bueno, podemos arrancar y que no nos interrumpa nadie. listo. Para todo el público presente. Va. La Nada nos y pasaba, Susana, Anita Todas y los barcos. La ternura indefinida Y esas ganas de volar Nada nos puede pasar Y compartimos la esperanza Que <totipas> espetamos día a día Que sí, sí. son esas pequeñas cosas Esa ¿Tienes? luta Mira, ya, ya. <totipas> que nos guía Nunca estás dos dried leaves and flowers of the Indian hemp weed is used in the form of the cigarette marijuana smoking experts point out can make a helpless addict of its victim within Hello. weeks Hello. herbs are good for everything Bueno muchachos. Chaval, lo que les sabes, vengo a decir la hay que tomarla con mesura es que de que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además ¿no se fue un borrito de este país? ¿no estamos todos locos o como yo o sea tampoco nos estamos locos un riguroso autoconstrucción no y cocaína perder. el enemigo en los partidos de hoy hay un no, no, enemigo menos esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa la incluso la los discursos de los polis el político de doctor el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 Vaso, vaso. Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. La droga es bala? Aquí está la droga. Te hace algo, te muerde, te pega, te araña, te salta y te coge de los huevecillos. Situación de estupefaciente de rock, este, fútbol, este salen, salen. Es esta la mierda. Así que a partir de ahora, todo bom, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y Estamos contentos. Empieza a inhalar Wylon. Ponte una granadita. Todo psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno pero con bailoteo constante es sí, sí. el cótico programa ideal para el cirujón palante de bigotes psicodélicos bigotes psicodélicos pero con bailoteo constante y arráncase sí. y arráncase sí. y arráncase sí. Get away from this music's gonna play Might be on your Soundclash on every Friday So listen what your DJ plays You got Echo minor with no lazy body Major worries and his little Rosie Admiral Bailey and his big belly Will says no wrong, they call me King Kong a song called Trouble Again Wayne be to Metro and Charlie Chaplin Earl of A, Coco and Brigadier Jerry Tiger, Papa Son and Mr. Wilton Irie Bad Cobra sings Flex, it's time to have sex, Tristan Palmer and entertain entertainment, King Yellow man plays on Blueberry Hill, Megabond Town and Samboyapdick Hill, you have to listen to DJs from all the old days. no matter where you're from this music's gonna play, might be on your radio every Sunday, so listen what your DJ play. Jay Play you really this day right you know the version, I've been listening to, listen to Diddy from across the globe because this type of music you will never go wrong. Might on your radio every Sunday. So listen what your DJ plays. You gotta listen to DJs from across the globe Because this type of music you will never know oh, Might be on your radio every Sunday So listen what your DJ play Yami yeah, Bo, Johnny Osborne, and Risto, Benji Sussafoss, Fig Youth, and Daddy Freddy Shaka Dose, Junior Reed, the man called Frankie Paul Shine Head, Major Naco, all off the dance hall All off the dance hall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 zapatistas me abrieron los ojos porque lo estamos hablando hoy en día yo eh, a finales de los 80, 80 o así yo no tenía ni puta idea de todo eso lo presente ya teníamos nuestras luchas y pero eso del desde de, el neoliberalismo de todo eso yo yo lo a mí me lo me lo, me lo me lo me lo hicieron claro desde la selva la candona a mí me llegó ese mensaje que a europa de ellos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 Meditación humeante es muy primor, primigenio el 76 el 70, al 80, 70, al 80 y pico 80, aparecía el 12 80, que era un profesor de, de matemáticas matemáticas este disfrazado de sultán munificente con unos jefebos medio en pelotas que estaban ahí que si luego con unos canastos con unos buñuelos que hacía él yo, yo tuve la delicadeza de no probarlos este, y, pero no pero la gente se los comía este gustosos así que supongo que estarían bueno un buñuelo no arruina la palabradra nada si escucharan de la primerísima época, la proto historia la historia de los redondos donde la voz mía salvando las diferencias y todo eso era medio como medio robert plan en esa onda digamos, ¿Sí? rota pero medio aguda este después bueno el política pro. del éxtasis el cigarrillo y lo que carajo fuere medio transformando en esta cosa esta frenada de coche que uno tiene como... recuerdos que mienten un por... Me acuerdo que estamos en la capilla no sé si se acuerdan la capilla cuando sí, se hacían recitales sí, sí, y oh, me acuerdo sí, pero... que estábamos haciendo la prueba de sonido y había un iluminador en la parrilla que me decía que quería que me corrieran me señor rey señor rey y nadie le daba bola, <risa> <risa> <risa> señor, nadie le daba bola. señor rey es <risa> la primerísima de la proto historia tenía de... <risa> yo los vi en el barco estaba en, en la, la boca, boca eh. que se hacían los conciertos ahí también se dicen que se hacían los conciertos ahí porque era ámbito de prefectura claro. entonces no llegaban no Yo lo que tengo un recuerdo heroico del amigo Willy Crook este porque hubo un momento que hubo una cascoteada que vació todos los vidrios del barco este y me acuerdo de Willy Cruque creyendo que salíamos todos atrás de él troyanos, a defender el barco salió solo con el pie de una batería con el pedal a pelear con el... y los corrió a todos, lo veíamos desde el barco salió él solo y a todos lo que había que haber un montón salió y los corrió él solo a todos y cuando hizo como 60 metros y se dio cuenta que <risa> volvió y bueno agradecimos su heroísmo que había defendido de la noche con ¿Sí? el amigo Willy crook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 tipos que se baja del sulc y sube cuando quiere. Generalmente ¿Con, habla con, con, ¿Con Sky Sky viene y me dice, mira dice Willy que tiene ganas de tocar y bueno, se pianta un se lagrimón dos por tres está ¿Sí? con nosotros digo cada tanto un buen día dice lo llama Sky y termina tocando entonces la gente lo ve y bueno y bueno, fíjate en este momento estamos hablando de él este humanamente creo que es el que más empastó con todo el mundo the <laughs> wish <laughs>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 Like everyone else Like everyone else She know love is the answer But she has never heard the question She's never heard She's a treasure that I Should've never recalled should have been pretty that I should have never recoiled No never recoiled Love these head baths I should never find Un psicodélico. Situación de, de paciente de rock, fútbol, ya la ensaya. El programa ideal para el subidón es un momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. interno, pero con bailoteo constante. Con bailoteo constante. Hola, mi amor.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 no legalizar determinadas cuestiones lo que hacés en realidad no es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 Bien. ¿te gusta a boliche? Eh, hay lindas minas por lo menos. Sí, por no? Por la che casi veo como un traba, <risa> te confundí. Pensé que era una mina, ¿no? ¿sabés qué te caga? Que te caga sí. La luz. La verdad que no me para. A, a, a mí me está mareando la luz esa que titilea, me están me Es terrible. me está matando. ¿El Rampo está? Ahí viene, ahí viene. No lo escucho, drama. Rama. Mira, viene con dos Que el está matando. Está esa minita y esa, boludo? Amiga mía, boludo. No salís conmigo, vos has seguido. Qué jugador, eh. Empecemos perdidos. Che, no, no. dónde las conoces? ¿De acá? Ahí viene <ríe> todo acá. ¿Todo bien, chicas? Hola. Ah, oh, no hablan las chicas. Ni gola, Tienen tiene vergüenza. A no les gustó mi cara, tienen vergüenza. Che, Rama, ¿cuánto te cobran, boludo? Yo no les pago. Yo nada más Sí, no sé pero... che, yo me quedé sin guita, la race compitiendo. ¿Si vamos a otro lugar, boludo? Ahí paramos, es insoportable, boludo. ¿Sí, esto que es el Brooklyn, ¿no? Eh, ah, Luis Miguel no, sí. la primera ah, época de Luis Miguel. Chico. Che, boludo, a ah, vuelo el tema. Si la tomamos en la línea, la, la línea de subte esta nueva, la, la que hizo Macri ahora, ¿viste? Sí. Hay bien? una hay una que viaja a Estados Unidos. No es un Eh, al año 93 tocaba Morphine, boludo. ¿Qué hacemos? ¿Le hizo ¿La la Macri? Toma? Sí, es un con, con los yanquilandia. Pero bueno. ¿Y ¿Ya se inauguró eso o no se inauguró? Y no sé, quedó bueno, tan Papá que somos los primeros, entonces. A mí me quedan 3 pesos, boludo? no podemos hacer nada. Bueno, vamos. ¿Hacemos eso? Vayámonos de acá. Y lo el rama Yo no tengo moneda, loco. Che, el rama se queda. El rama está que, está que se quede con las la minas que, que trajo. Las minas la del Se las trajo y encima no nos da ni 5 de pelota. Está todo chuponeado sí, después. No se le va Bueno, vámonos. Che, está bueno el subtel. Sí, está bueno. Buena ¿no? pinta el sí. La verdad es que la forman bastante bien, pero algo que no me gusta de los subtel, es que cuando va muy rápido, me marío un montón a la mañana. ¿Pasa eso? Bueno, que tiene en Bueno, itinerario. Dicen ahora tenemos un poco más falla, ¿no? Eh, nuevo de va a Estados unidos, eso más creta, en serio, pues aire acondicionado para que podamos dejar bien todos los. Ciudadanos. Che, ¿en qué ah, lugar? ¿sí? ¿En qué lugar para este, no. Porque la banda de Boston, pero no toca en Boston. No, ¿En donde toca? California, eh, California. ¿sabes? Y bueno, nos sí, hicimos al chofer que nos dejen en el de que nos dejen en California. No, tenés que ver la parada, ¿sabes? Y si no tiene, que nos tiene que no va la guardia. Achei valor um no Loco, esto es re chiquito el lugar, boludo. Se, ¿Sí, se escucha una mierda encima. ¿sí? ¿Trajiste FASO? Si, sí, yo traje. Ver, después te paso. Lo que, ah. está, lo que está bueno es morfín, que son tres integrantes y no hay guitarra. Sí. Y hay poca gente, loco. Son re experimentales. Ah. Este no es el recital que el tipo se murió en el recetario, no, no. ¿no? A veces todavía nos equivocamos. La venimos ron. y se muere. Venir acá. uno sabe de inglés? Yo no, no, yo sé sí. que dice estamos a su servicio en un momento y arranca. Ladies and gentlemen, from Boston, Massachusetts, we are Morphine. Eh, Ahí sale, arranca. No, no, no. Está como Manu Esa, que te mete la madre. De... Que se va y vuelve.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 Listen to some music the love.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 de racionalización nunca nada me enseñó tanto como los caóticos, los incoherentes como vos supuestamente bolivianos sé lo que, examen, es, es, no que no entiendo es esto, ¿qué quieren entender? No? Bueno, sí, no hay nada que entender, no sé qué quieren entender y, es como cuando llevo Jallillo Marihuana no en los aeropuertos el otro día iba de viaje familiar al Uruguay, ¿no? con las niñas pequeñas, con mi mujer y llevo un poco de marichu y veo que están los dos gendarmes con dos perros y una puertita que tenía 50 centímetros digo, ¿qué hago? ¿la tiro o no? el ¿Dioso? culo, el culo siempre me parió. no, no, digo, ni en pedo la tiro porque prefiero ir preso que estar en Uruguay sin marihuana, ah, sin marihuana con, con mi hija ¡Ah, que son los aburridos, insomortables! La pareja Así, las plazas, de aniquilación, que se llama? La pareja de aniquilación, ¿qué es lo que se La respiración del hedor de los seres humanos allí donde no hay seres humanos en mundos misteriosos, mágicos y, mágico, y extraordinarios las plazas tienen un poco de aroma al, al... al... al... al bosque todavía lo tienen, pero hay plazas muertas, amarillentas y yo llegué a una plaza de ellas, ¿no?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 hay conversaciones porque todo está vigilado en todos mercaderías mercadería. Eh, está todo mirado por la inspección del SIDA, por el terror de las conversaciones. No hay contacto entre desconocidos. Que sí bien, ¿entendés? Yo que no entiendo es esto. ¿Qué entender, no? bueno, Yo no que que entender. entender? Yo que entender. no hay nada que entender. Yo no entender. nada que entender. Yo no entender. La pareja aniquila a los seres. Y engendra poderosas frustraciones eternas. Poeta que nos cuenta nuestra propia vida.